LR Mix, agitadores radiales, el resumen semanal de la retaguardia. Esto pasó acá. Otras voces, otras propuestas. Lo que sucedió fue que alguna alumna grabó la clase y fue a quejarse、eh, en desacuerdo con la propuesta que yo había hecho de considerar la materia bioética de la que estoy a cargo、uh -huh. como una disciplina laica que busca promover el consenso social a partir de razones. Excedan lo puramente religioso.、Ajá. Parece que alguien se sintió ofendido con esta propuesta y llevó、eh, la queja a las autoridades de la carrera. Ajá. ¿Y las autoridades de la carrera? Y las autoridades de la carrera consideraron que、eh, era inadmisible que yo me presentara、eh, como abortista,、eh, feminista y atea, que no es así como yo me presento, ¿no? Cabe aclarar. Sí, <risa> Y、eh, me dijeron que Fundalam, que es la institución que coordina la carrera, consideraba que había vida desde la concepción y que por lo tanto no correspondía que yo estuviera haciendo los planteos que hacía en clase y me pidieron que no fuera más. Bien,、eh, quien estábamos escuchando era Julieta Arostegui. en una entrevista el 18 de noviembre de 2014, que le hicimos aquí en otras voces otras propuestas, en ese momento con mi compañera Ernestina Arias, porque la habían despedido、ah, eh, con, con estos argumentos que explicaba ella. Hoy la tenemos a Julieta, aquí estamos con Rosaura Barleta y quien te habla Luis s Angiol, Julieta, porque hubo una noticia y que fue un fallo de la justicia, Que te dieron la razón、eh, en la pelea que vos hiciste porque estabas mal despedida o con falsas acusaciones. ¿Cómo te va? ¿Por qué no nos contás lo, estos cuatro años? Hola Luis, hola Rosaura.、Eh, gracias por llamarme.、Uh -huh. eh, estaba recién escuchando el audio ¿no? de la entrevista de hace cuatro años.、Uh -huh. Tanto pasó en esos cuatro años. Así es. ¿Qué te pasó? Eh. Y、eh, tuvimos casi cuatro años de juicio,、uh -huh. un juicio laboral muy complejo, muy complicado, donde empezaron a aparecer un montón de cosas、eh, como falsificaciones de firmas y expedientes que había realizado、eh, la Universidad de San Martín, aprietes a l o s estudiantes,、eh, mucha manipulación dentro de la carrera, La carrera finalmente、eh, terminó cerrándose porque、mm. en diciembre del 2014, después de que yo hice,、eh, empecé el juicio, la jueza laboral que intervino ordenó mi reinstalación en el cargo.、Eh, nunca me reinstalaron en el cargo y、eh, finalmente la dirección de la carrera eligió cerrar la carrera antes que reinstalarme. El viernes, s q u e pasó? El viernes 21 tuvimos por fin la sentencia de primera instancia que considera que el despido fue discriminatorio, que fue arbitrario, que las acusaciones que me hicieron para justificar el despido、eh, no se podían sostener y que、eh, y la jueza defiende la libertad de cátedra con La decisión de cada docente de poder expresar、eh, su punto de vista para transparentar un debate tan complejo ¿no? como、uh -huh. es el, el debate por la legalización del aborto. Julieta, buenas noches.、Eh, vos decías、eh, las acusaciones por las cuales te despiden, ¿qué es lo que ellos esgrimieron, digamos, formalmente para este despido? Eh, lo que ellos dijeron fue que yo maltraté a mis estudiantes, que les quise imponer mi punto de vista、eh, y, y que, bueno, que no había respetado su libertad de pensamiento y de opinión. Y en contraposición a eso, ¿qué es lo que vos habías hecho efectivamente? Yo lo que planteé es la prensa. Esto además fue la primera clase, no es que yo había tenido un cuatrimestre、eh, con las estudiantes.、Uh -huh. Había tenido una primera clase donde、eh, presenté el programa de la materia,、eh, planteé la perspectiva laica y feminista que yo pensaba adoptar para el tratamiento de、eh, la materia, que era bioética además, y de los debates、eh, bioéticos. Y les dije que、eh, el año anterior las estudiantes me habían pedido、eh, hablar del fallo FAL y del aborto legal, y que como me parecía un debate sumamente importante, les proponía、eh, verlo en algún momento durante el cuatrimestre, aclarando que yo estaba a favor de la legalización del aborto y que me parecía importante no s o l o por.、Eh, por La actualidad del debate, sino porque también、eh, <ríe> yo creía que era un reclamo justo. Entonces,、claro. alguna estudiante se sintió ofendida、eh, por la posibilidad de hablar del aborto legal y me planteó que en realidad había vida desde la concepción. Y yo lo que le dije era que esa era una postura、eh, muy vinculada con cuestiones religiosas. Y que lo que íbamos a tratar de hacer dentro del marco de la materia era corrernos de ese lugar y tratar de dar razones laicas que pudieran ser aceptadas por todas las personas, independientemente de c u a l e s fueran sus creencias religiosas.、Eh, yo estaba dando clases desde el 2010,、eh, por cuatro años. Nunca había tenido ningún problema con mis estudiantes. De hecho, yo doy clases desde el 2005. El problema acá claramente fue con la dirección de la carrera y no con mis estudiantes. Vos contaste hace un ratito que la carrera antes de reincorporarte vos prefirieron cerrarla. ¿Qué carrera era? <risa> era una Tecnicatura Universitaria en Policultura. En realidad era una Tecnicatura de dos años、sí. en la que esta organización、eh, no gubernamental que es Fundalam.、Mm. Eh, coordinaba a través de un convenio con la Universidad de San Martín el dictado de la carrera, que duraba dos años. Entonces, después de recibir la orden de la jueza de reincorporarme, le avisaron de la Universidad de San Martín que iban a cerrar la carrera. Tardaron dos años en hacerlo para esperar a que se recibieran las estudiantes que ya se habían inscrito.、Ah. Cerraron la carrera en la Universidad de San Martín y abrieron ahora Una nueva carrera en la Universidad de Belgrano y con los mismos docentes, con los mismos contenidos, pero sin bioética, para no cumplir la orden de reinstalación que dio la jueza en su momento. Me despide formalmente FUNALAM, fue、claro. la dirección de FUNALAM la que me dijo que no me podía presentar como atea feminista y abortista frente a mis estudiantes. Pero la Universidad de San Martín acompañó, acompañó falsificando expedientes,、mm. eh, falsificando firmas,、eh, designando una nueva docente para que todas las estudiantes fueran desplazadas a esa otra cátedra. O sea, fue un manejo muy turbio、eh, de la Universidad de San Martín, que siendo una institución pública、eh, supuestamente laica, Debería haber puesto un marco de legalidad y no dejar que la dirección de la carrera hiciera lo que se le cantara. ¿Y no hay otro espacio en el cual deban r e i n c o r p o r a r s e dentro de la misma universidad? Y en la Universidad de San Martín no, pero、eh, todavía está por verse qué pasa en la Universidad de Belgrano.、Eh, uh -huh. Así que <ríe>、eh, vamos a. Esta es una sentencia de primera instancia que salió el viernes. Todavía no está firme, pero en principio mi relación laboral con Fundalab sigue vigente、uh -huh. y la orden de reinstalación que、eh, emitió la jueza en el 2014 también sigue vigente. Y como ellas nunca la cumplieron,、eh, vamos a apelar y vamos a ver si logramos que se cumpla. La decisión de reincorporarme, que era del 2014, Ellos no la p e l a r o n en ese momento y entonces se mantiene vigente desde el 2014.、Bueno. La sentencia de este año lo que hace es、eh, constatar que hubo un, un intento de despido de carácter discriminatorio y que la decisión de desplazarme del curso no se debió a mi mal desempeño como docente, sino a razones、eh, ideológicas Que tienen que ver con que la dirección de la carrera objetaba en un posicionamiento frente al aborto es lo que establece es una indemnización pero、Ajá. la orden del 2014 de reinstalarme se mantiene vigente además nunca se cumplió y debería cumplirse porque fundalán puede cumplirla el tema de la libertad de cátedra que dice la jueza no que no que no hay ninguna limitación para que se pueda decir y enseñar lo que uno le parezca no Eh, lo cierto es que hay un montón de docentes y también de estudiantes que son reprimidas todo el tiempo、eh, porque quieren hablar de aborto o porque quieren dar educación sexual integral. Y lo que el fallo hace es legitimar las posiciones de las docentes y los docentes que,、eh, dentro del marco que les permite la ley, plantean debates、eh, que son absolutamente necesarios. blanqueando su posición. Por eso es importante esto que está sucediendo hoy, lo que estamos haciendo aquí, tratar de difundirlo en otros medios, para que justamente si todavía queda algún resabio de esos miedos, bueno, esto ayude,、eh, y este conocimiento de esta situación tuya, ayude a otras personas a poder, este, bueno nada, salir y poder animarse. Totalmente, muchísimas gracias. Bueno, gracias Julieta, buenas noches y nada,、eh, esperemos que lo que falta terminar de los fallos se complete para, para que se haga justicia. Vos estás、eh, terminando abogacía.、Eh, sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. Me, el año que viene. Ya, ya entonces vas a poder hacer tu escrito y poner lo que decimos ahora, que se haga justicia. Que se haga <risa> justicia. Adiós, buenas bueno, noches. Muchísimas gracias, un abrazo.、Chao. Esto pasó acá. oral y público. Pero te decíamos que habíamos recibido,、mmm, que no nos es habitual, muchos comentarios diciéndonos que la testimonial que ayer dio en el juicio por los crímenes cometidos en la brigada de San Justo María Victoria Moyano Artías había sido extraordinaria. Nos la calificaron así, extraordinaria, excelente, estuvo fantástica. Y decíamos al principio del programa, repito esto porque ella está en línea y nos está escuchando,、eh, es difícil calificar de ese modo una testimonial en, en, en una causa por crímenes de deshumanidad, a porque en general las personas que están allí como testigos lo que hacen es contar. La, la, la peor parte de su vida, la peor etapa de su vida, la más dolorosa. ¿no? Eh, sin embargo, ha, no, nos ha pasado esto、eh, y queremos charlar a propósito de esa declaración con, con Vicky. María Victoria Moyano-Artías es integrante, además. Es, integrante del c e p r o d del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, está en línea para charlar con nosotros. ¿Cómo estás, Vicky Fernando Tevele, aquí en Unalí Público? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Vos e s t á s como muy preocupada, se notaba allí en la, en la declaración,、eh, por marcar, digamos, que este centro funcionó durante la etapa previa al golpe de Estado, durante el gobierno de、eh, María Estela Martínez de Perón.、Eh, ya hay algunas, algunas causas en las que la sentencia marca que el terrorismo de estado en la argentina comenzó antes del 24 de marzo del 76 recuerdo ahora la de la perla pero son varias más、eh, pero vos ahí vas un poco más allá y decís que ya estaba funcionando el plan cóndor desde、sí. el 75 y si ahora se me quizás se me escape pero me parece que en la causa este, donde se asentó en la justicia que el plan cóndor efectivamente existió no está esa Esa línea marcada de tiempo, digamos. Es así como vos decís. O sea, hay un sentido común de que el Plan Cóndor fue la coordinación de las distintas dictaduras del CONOSUR.、Mm. Entonces,、eh, la sentencia del Plan Cóndor Argentina, no así la de Italia,、eh, dice que el Plan Cóndor se empezó a implementar acá en la Argentina a partir del 24 de marzo del 76. Lo cual, eso no es verdad. Porque tenemos, y yo lo pude demostrar con documentación, este, de actas, memorándum de, por parte de, de la jefatura del Estado uruguayo de cómo actuaban de manera conjunta Fuerzas Armadas Uruguayas, Policía Bonerense a y Policía Federal en la Brigada de San Justo. También sabemos que en la Brigada, de, en el Pozo de Quilmes, Y en otros centros clandestinos, pero yo tenía que demostrar que eso sucedía en San Justo, y así además está incluso informado y reconocido por el propio el Estado uruguayo.、Uh -huh. Entonces, acá hay como un. un además de, de, de que se dice de que la dictadura, con, las dictaduras fueron coordinadas a partir del 76, después se dice que previamente al 76 lo que hubo fue triple A, o es sea, decir, bandas paraestatales. No, y yo lo que discutía es contra esa concepción porque no es la realidad. O sea, en este caso, en la Brigada de San Justo, intervenían, intervino e n n í a t e r v i n el Ejército Uruguay, o intervino la Policía Federal e intervino la Policía r e g o n e r e n s e en una comisaría. Es decir, que, y además, este, esto,、eh, este operativo fue suficientemente documentado por los uruguayos.、Eh, Y además he podido hablar con sobrevivientes de, de ese operativo en el año 75. También hay un antecedente previo de seis uruguayos durante el 74 que son secuestrados, torturados en la Argentina,、eh, algunos de ellos asesinados en el Uruguay y algún sobreviviente.、Uh -huh. Pero cuando yo te estoy hablando del 75, también aquí hubo un operativo de. 26 uruguayos detenidos en la brigada y secuestrados en la brigada de San Justo, junto a 5 argentinos、eh, y 3 de ellos liberados, que son mi papá, mi mamá y mi abuela. Por todo esto que te estoy contando, nunca hubo ninguna investigación seria, ningún imputado y mucho menos condenado. Claro, claro, claro. Todas las ventanas que faltan abrir todavía en, en, en el terrorismo de Estado en la Argentina. Creemos que sabemos todo y sabemos tan... Eh, eh, o sea, sabemos mucho, pero a la vez sabemos poco, ¿no? Este, hay un montón de cosas que no sabemos y que no solo tienen que ver con el ocultamiento、eh, de pruebas de parte de los genocidas, sino también con la mala tarea de la justicia, sobre todo en lo que tiene que ver con la destrucción de las causas.、Eh, no, igual、sí. también fue un cuestionamiento, esto no quiero olvidármelo. Porque durante estos años que te nombré, 74, 75,、eh, todos estos detenidos secuestrados de manera clandestina luego fueron blanqueados este,、eh, y, y, y condenados con la ley、eh, antisubversiva que se sancionó en el 74. Es decir, que la justicia blanqueó todos estos delitos y esta gente. Esta, estos, estos militantes políticos perseguidos y torturados terminaron hasta con ocho años de, de prisión. Una de ellas me, me contó que recién le dieron la libertad el, en octubre del 83. O sea que la justicia siempre está acorde, digamos, a las necesidades no nuestras, sino a las necesidades de lo que quiere expresar el Estado. Y en este caso, que, lo, que se investigue de esta manera, con tanta liviandad, este, y se hagan todo, to, todos estos juicios. que nosotros venimos cuestionando tiene que ver con una voluntad política no actual desde hace años、uh -huh. también hiciste un linkeo con la actualidad hay esta semana fue la semana de, de la aparición así con fuerza una suerte triple a digital digamos no y ojalá que、uh -huh. quede en eso que tuvo como víctimas centrales a dos compañeros tuyos de, del PTS, a Miriam Breckman y, y e l diputado del Caño, y también a María del Carmen Verdú con fotos de Videla, la desaparición que te perdiste con, con Breckman,、eh, o Falcon, y un Falcon ya venimos llegando, cosas por el estilo muy tenebrosas este, a, a sus celulares. ¿no? Eh, es, es, eh, ¿Es para pensar que esto va a quedar en una triple A digital o hay elementos para pensar, desde tu punto de vista, que la cosa se puede poner más pesada? No, yo lo que le planteé al tribunal es que la impunidad de todos estos años generan esto, o sea, generan el em, el el embant, gente envalentonada, digamos,、claro. este, que, que opina que puede utilizar la foto de Videla como un ícono y reivindicarlo. O sea, esto es impunidad. Entonces, eh, eh, la violencia política aumentó no solamente a mis compañeros y a María de Carmen Verdú, inclusive a Baradel, me enteré que también lo han amenazado y todo en, en, por internet, sino también lo sufrimos con la misma、eh, maestra de, de Moreno que, que le, la lastimaron, la torturaron con un punzón、uh -huh. en su panza. Es decir, el nivel de violencia política está escalando. Sí.、Uh -huh. eh, Y yo opino que、eh, son sectores que reivindican a esta gente y por eso la pelea por el juicio y castigo y, y contra la impunidad es tan importante. No es una cosa del pasado, no es una cosa para nosotros, las víctimas, y, y, un, este, y solamente por la verdad histórica. Es una cuestión del presente para que todos aquellos luchadores que. que Luchan hoy cada uno por sus derechos y los que luchan por una sociedad distinta tengan el derecho de hacerlo sin tener que sufrir ni amenazas ni torturas, como estamos empezando a ver.、Uh -huh. Vicky, muchísimas gracias por haber pasado por aquí por Oral y Público. Más, no? No, no, muchas gracias a ustedes por, por la entrevista y, y bueno. Seguiremos adelante.、Dale. Ah, perdón,、eh, una pregunta más con toda la cautela del mundo quiero hacerte.、Eh, hace unos meses en la, en la ronda de las madres, Mirta b a r a v a l l e planteó que estaban siguiendo una pista. Obviamente sabemos que las reservas en este tipo de casos son fundamentales.、Eh, ¿Hay algo que se pueda decir? ¿Hay algo que se pueda contar? Sí, que estamos en momentos、eh, que ya se está definiendo. Se、uh -huh. Está definiendo si el joven por el que investigó Mirta durante 35 años, ella también con su propia investigación independiente, este, el joven que ella opina que es, es o no su nieto. Ya estamos en etapas definitorias.、Uh -huh. Todavía hecho... no podemos decir más nada. Claro, está. Bueno, ojalá que, ojalá que sea, ¿eh? que Mirta, como todas las abuelas, lo, lo merecen. Un abrazo enorme. Otra para ustedes, gracias. Esto pasó acá. Mis hijos están con el padre. En octubre llegan las o l i m p i a d a s de la Ciudad. Alrededor de 4 millones de atletas se disputarán las medallas en las siguientes disciplinas. 100 metros vereda con muchos obstáculos. Tiro al indigente con arco. Escalada de torres. Deportes acuáticos en el Maldonado. Y una actividad deportiva que ya es furor. Maratón tercerizada de obras públicas. En conjunto será una fiesta inolvidable. Obtené con tu pase importantes descuentos en las u b e Disfruta las o l i m p i a d a s de la Ciudad. Buenos Aires, en poco estás vos. escuchando este programa en esta radio en este en, en este en este d i a la d i a n en este d i a la d i a n en este día la d i a n en esta radio este p r o g r a m día l d i a n Y ya estamos, Silvio, en comunicación directa con Bruno Napoli. Bruno, ¿nos estás escuchando ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo le s va? Muy bien, ¿se escucha bien? Perfecto. Buenísimo. Vamos a contar l e a la audiencia que sos investigador de la historia económica y el sistema financiero argentino. Exactamente. O sea, ¿sabes un montón de cosas de economía? Más o menos, un poco. Más o un menos, poco. un poco. <risa> bien. Eh, ¿Qué tema, no? La economía. Como que se habla mucho de economía todo el tiempo, si sube o baja el dólar, a la vez parece algo cercano y algo lejano al mismo tiempo. Sí, en realidad, cuando se habla de la s u b a o de la baja del dólar, nada más, no se está hablando de economía, se está hablando de especulación. que La especulación no es ni buena ni mala, lo que pasa que es un negocio para algunas personas, nada más, para algunos grupos o algunos bancos grandes o fondos comunes de inversión.、Eh, Cuando se habla de economía, generalmente se trata de hablar de todas las variables. Y está bueno que lo introduzcas así, porque la ausencia de un debate económico es lo que le está faltando a la Argentina. Cuando vos v e s a los economistas en todos los medios hablando de las tasas de interés o el dólar,、sí. no hablan de macroeconomía, hablan de especulación financiera.、Le、están hablando solamente al que son 15 grandes jugadores de la economía. Que son los que no pierden comprando y vendiendo dólares. Que no es tu caso, ni de los oyentes, ni mi caso, ni de, muchos, ni de la mayoría de las personas. Que simplemente、claro. vivimos nuestros ingresos. Pero, sin embargo, se genera la ilusión de que sí, de que somos parte de eso. Se genera la ilusión que es algo que generó, sobre todo, esta gestión a partir del 2015, de que cualquiera podía ser un inversor y cualquiera podía vivir, <coughs> invertir、eh, dinero y ganar más dinero. Por eso, los levantes. Claro, tantos instrumentos que ofrecen hoy los bancos a un plazo fijo, a una letra de l tesoro, las letes, las Levac, que eso lo puede comprar cualquiera, pero bueno, vos podés comprar 100 pesos de Levac, 300、claro. pesos de lete, nada más, eso no te hace la diferencia. Este, eso, esos, ese tipo de instrumentos están pensados para tipos que compran de a 100, de a 50, de a 400 millones por día. ¿eh? Digo, estamos hablando de jugadores fuertes, grandes. Como el Dolce Bank, como el Galicia, como el Santander Río, como、eh, distintos fondos comunes de inversión que son para los que trabajan estos funcionarios, básicamente. Claro, claro. Y uno escucha esta información y genera un poco de indignación, un poco de bronca. Vos nos habías contado una vez que Islandia es casi el único caso de un país que metió presos a banqueros. Claro, después de una crisis financiera muy grande. Que fue similar a esto. Digo, vos, en Islandia fue un caso particular porque economistas muy conocidos y muy prestigiosos, algunos de ellos, comenzaron a cobrar mucho dinero por salir en los medios a decir que el sistema financiero era lo más importante, que había que invertir en los bancos, que había que meter la guita ahí, que había que hacer este, compra de, de títulos,、eh, inversiones especulativas, que eso iba a fortalecer la economía. Eso generó una demanda impresionante de gente que se metió a, a, a su dinero en los bancos, y luego esos bancos, como en el 2001 acá, cerraron y se llevaron toda la plata.、Mm. Fue una estafa gigantesca de, de parte de los bancos, y finalmente Islandia tuvo que cambiar las reglas del sistema financiero, pero además encarceló a, a muchos de los responsables. Es casi el único país en el mundo que logró hacer eso. Luego de una crisis provocada por el sistema financiero como la que estamos viviendo nosotros ahora. Claro, ¿y de qué época estamos hablando en Islandia? Estamos a principios de los 2000. Ah, también. A principios de los 2000, sí, Cercano. Fue... Sí, sí, es muy cercano, muy cercano. La, la siguiente crisis grande fue en 2007-2008 en Estados Unidos.、Sí. Que también fue una gran estafa de los bancos donde todos los banqueros, economistas muy prestigiosos que cobraban mucho dinero por escribir notas en grandes diarios, O en grandes medios diciendo lo mismo, la gente se puso a especular, a invertir, a meter su dinero en los bancos, a comprar este tipo de letras y papelitos de colores, y finalmente el sistema se dio a la quiebra y se fugaron todo el dinero. Eso fue la crisis del 2008 en Estados Unidos, que fue、claro. una catástrofe porque se sintió en todo el mundo. Sí, sí, sí. Que pase en Islandia, no rebota en el resto del mundo. Cuando pasa en Estados Unidos, que es la principal economía mundial, rebota en todo el mundo. De hecho, p u e Una crisis que se empezó a sentir en el 2009, 2010, 2011 acá en Argentina. Claro. Bruno, eh, buenos eh, bueno. días. Te habla Silvio Florio. Y, tam y también en Islandia pasó otra cosa. ¿Es cierto que se hizo un plebiscito para echar al FMI?、Eh, sí, hubo. Este... Consultas de opinión pública, pero bueno, ese, ese, ese punto específico yo no lo, no lo voy a、no、voy a p i n a r porque no lo recuerdo específicamente. Bien, bien. Pero sí hubo consultas.、Eh, Pensad también, digo, para no hacer comparaciones que sean odiosas, pero Islandia es un país mucho más chico que la Argentina, tiene 322.000 habitantes, tiene tres bancos muy grandes nada más, es un sistema financiero más chico y hay como tal vez. Un control ciudadano sobre la cosa pública mucho más cercano、mm. que el nuestro. ¿Y acá ¿qué canales, qué canales podrían existir para、eh, efectuar un control sobre la cosa pública? Lamentablemente hay muy pocos, y acá das en el clavo con el gran problema de, los, de la historia reciente argentina, que es que los pactos democráticos o los acuerdos democráticos han demostrado en los últimos 35 años. Que no tienen mucho alcance, porque vos tenés el Congreso de la Nación, por ejemplo. El Congreso de la Nación, el Parlamento, sería el lugar donde tus representantes, los míos y los de los que están escuchando, deberían, por ejemplo, pensar una. derogar la ley de entidades financieras, que es la, la de Martínez-Díos, que todavía está vigente, y hacer una nueva, que no permita la especulación financiera, que no permita la concentración financiera.、Eh, eso no lo hacen. De hecho, no hay discusión entre los diputados y senadores de la Argentina、eh, para que hagan cambios que favorezcan a la transparencia del sistema financiero, que es muy opaco en sí. Digo, son cosas que comúnmente se hablan en términos muy difíciles para、sí. que vos no lo entiendas y se hace a propósito eso. ¿eh? Claro. Digo, es como los abogados cuando hablan en términos l e ulejos, lo hacen simplemente para que el que está escuchando no entienda. Claro. Entonces quede solamente en manos de ellos. Bueno, con la economía pasa lo mismo. Los economistas hablan difícil. Cuando vos lo traducís, es una tontería lo que están diciendo, pero queda en un mundo muy opaco.、Y、es muy común escuchar a la gente decir, no, yo economía no entiendo nada. Cuando se los explica, yo cuando lo explico en alguna charla, en alguna conferencia, queda clarísimo que es muy fácil de entender la economía. Es muy simple. De hecho, a ver, para darte un ejemplo, el Banco Central funciona como un casino. Y todo el dinero lo transforma en fichas de casino. Entonces, los grandes apostadores, ¿quiénes van al casino? Lo s que tienen quita para apostar. Hoy el c o n c e n t r a l está funcionando como un casino gigantesco, donde el dinero lo transforma en fichas: l e v a g Bletes, Lelic, t o d o s ese tipo de, de, de denominaciones. ¿Y quiénes pueden comprar? Solamente los grandes jugadores, que son los que hacen grandes especulaciones y están ganando mucho dinero. Pero no per para no perderme con la pregunta. El gran problema hoy de la Argentina, uno de los grandes problemas, es que el pacto democrático está absolutamente roto. No tenés canales de representación viables. Si funcionara la democracia como nosotros queremos, no tendrías que meter dos millones de personas en una plaza frente al Congreso para que se vote una ley como vos querés. Claro. Porque vos votás diputados y senadores para que ellos se encarguen y vos te quedás en tu casa tomando mate viendo una película mientras ellos, que vos les pagás para eso, lo solucionen. Como no lo hacen, vos tenés que juntar, como fue el 8 del 8, dos millones de personas para decirle, por favor, estamos acá, voten como nosotros queremos.、Claro. Porque esto es necesario, porque esto, esta ley salvavidas, como fue la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Y después hubo que juntar dos millones de personas más durante 12 horas el,、eh, de nuevo cuando el Senado votó la ley.、Eh, si funcionara realmente el sistema democrático, no, se, no haría falta eso.、Claro. Cada vez que votan, acordate en diciembre. Se votó una ley que le quitó 100 mil millones a los jubilados. Tuvimos que ir todos a la plaza durante dos jueves seguidos para presionar al Congreso para que voten por favor a favor de los viejos. Y así todos no votaron a favor de los viejos. Con lo cual eso demuestra que no hay canales de representación democrática hoy en la Argentina que funcionen como deberían funcionar. ¿no? Claro. ¿Y el k i r c h n e r i s m o que se metió con algunos monopolios, con algunos poderes, hizo algo con respecto al sistema financiero? No no. no, no, no, no, pero no, no es solo el k i r c h n e r i s m o o el peronismo. Ningún gobierno de la democracia para acá se metió con el sistema financiero, porque ahí tenés un conflicto interesante: q es u que el es Estado necesita el sistema financiero para generar、eh, créditos, créditos productivos, los créditos que, para que te compres un auto, una casa, todo、uh -huh. eso s es e del sistema financiero. Entonces, el sistema financiero tiene que tener siempre liquidez y tiene que funcionar. Pero además, el Estado le pide generalmente plata a los bancos, prestada. Y los bancos operan cuando el Estado pide un préstamo al exterior, también pasa por el banco. Entonces, vos tenés una relación de amor-odio con el sistema financiero. Por un lado, tenés que controlarlo, pero por otro lado, lo necesitas. Claro. Entonces, los tipos te presionan. Y la ley, y acá sí vamos a lo concreto: la ley de entidades financieras que regula nuestro sistema financiero es una ley que. Habilita la concentración en pocas manos de ese sistema. Una Bien, entonces escuchamos a Bruno Napoli, investigador de la historia económica nacional y el sistema financiero. Museo de la Coda Externa, visita s guiada. Esto pasó acá. Tengo una idea. Hoy empieza a borrarse el nudo que tengo en la panza hace dos años. Esa declaración, triste declaración, la hizo Iván Navarro cuando hace unos días, hace cuatro días, se conoció el fallo ejemplar del Tribunal Oral 9 que condenó a penas de entre 10 y 8 años y 8 meses a seis prefectos que hace un año, dos años, en el 2016. El 24 de septiembre de 2016, torturaron, realizaron un simulacro de fusilamiento, privaron ilegítimamente de la libertad,、eh, usaron armas de guerra para reducir a dos jóvenes de la villa 21-24 de la zona de Barracas. Pero tenemos en línea a Nacho Levi de la Larganta Poderos. a Sí, así es. ¿Qué tal, Nacho? ¿Estás ahí? Sí, qué tal, Che, buenas tardes. ¿Qué、Gracias. tal, cómo、Me、estás? Aguante y por ahí funcionan bien. Bueno,、eh, Nacho, est esto es realmente, lo hemos festejado todos los que, los que consideramos que los pibes no son peligrosos, sino que están en peligro, como un triunfo realmente que se haya condenado a estos, a estos prefectos. ¿Cómo lo están viviendo ustedes desde el colectivo La Poderosa? Igual, ¿no? Es una, es una tristísima satisfacción. Sí. Decimos, y、sí, está muy bien que. Que lo celebremos, que lo celebren, porque es un triunfo, creo que, de todas, de todos los que venimos desde distintas causas, de distintos barrios, de distintas historias, de distintas familias, tratando de alcanzar un cachito de justicia, un poquito menos de impunidad. Cuando salimos de escuchar como hicieron uso de la última palabra los seis prefectos, ahora reconociendo los hechos, ahora pidiendo disculpas, Muchas de las madres de la marcha del gatillo fácil salían conmocionadas, y Angélica, la mamá de Kiki l e s c a n o gritó por los que no están.、Mm. Y creo que e la b r a z o más fuerte, y, y todo lo que se sentía ahí tenía que ver con eso, ¿no? con, con que esa sentencia por tortura no, no la p u d i e r o n escuchar ni Luciana Ruga, ni Ezequiel de Monti. Ni nosotros estamos lejos de festejar la cárcel de algún ser humano porque sabemos. Sabemos mejor que nadie que este sistema carcelario no resuelve una vida humana, mucho menos una problemática de fondo. Pero sí celebramos haber alcanzado ese pedacito de justicia a fuerza de, de tracción popular, a fuerza de las enseñanzas que nos dio el recorrido de la lucha de los familiares y amigos de Luciano y, y de tantas familias que, que no encuentran justicia, porque esta es, este es el caso aislado. El caso aislado es poder visibilizar un caso. El poder político sienta la, la, la presión que esa visibilidad genera y finalmente el rebote en la justicia de un fallo justo. El riesgo finito que recorremos cuando, cuando festejamos, si nos enquistamos, si nos aislamos en una órgana, una causa, en una familia, es que aquellos que ni se enteran del gatillo fácil que padecemos cada 23 horas puedan llegar a la conclusión de que cuando hay tortura, Tenemos estos fallos, y la realidad es que no, tenemos estos fallos cuando hay tanta lucha、eh, por detrás, justamente para decir que esta no es ninguna meta de llegada, esto es un analgésico. La realidad de nuestros barrios、eh, sigue estando gobernada por la mano dura, el l a t i l l o fácil, la tortura que se imparte desde la voluntad política de un ministerio de seguridad que sigue siendo impune, porque esto no lo d i j e r o n solo、eh, Iván y Ezequiel. Lo dijeron todas las familias de víctimas de gatillo fácil, lo dijeron todas las organizaciones sociales, los movimientos populares, lo dijo la ONU que mandó al r e l a t o r contra la tortura, n i l Melzer, a recorrer Zabaleta, la Villa 21, estuvo en la reducción de la garganta, exhortó al gobierno a detener estas prácticas que solamente ha recrudecido. Ahora lo dijo también la justicia y ahora lo dijeron sus propios subordinados, sus propios subordinados con, coincidiendo con la querella en que de fondo está el Ministerio de Seguridad. Y ahora no hay una conferencia de prensa del, del poder político como la hubo para intentar demonizar a la Organización Popular, a nuestros compañeros, para explicar quién armó esa banda. Ustedes lo decían recién, ¿no? La calificación por tortura, por, por privación legítima de la libertad y por robo en poblado y en banda. Si、uh -huh. ahora nos van a decir también que es un caso aislado, van a tener que explicarnos cómo seis casos aislados. Coinciden fortuitamente en una misma banda. Bueno, no, llegó hora de discutir quién armó esa banda porque esa también la queremos presa. Nacho Nico Rosales, te habla de este lado, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Che? Te quería consultar cómo, cómo viene funcionando el control social que ustedes、eh, iniciaron de, de aquí a un tiempo,、eh, si eso sigue funcionando y si se pudo replicar en otros barrios populares de la ciudad o de otros lugares del país. Sí, bueno, el control popular de la Fuerza de Seguridad, para quienes por ahí están escuchando y no, no lo habían oído antes,、uh -huh. eh, no es una policía comunitaria ni nada que se le parezca, no, no agrega ni una sola bala al conflicto.、Uh -huh. Es simplemente una reacción desesperada que se volvió una dinámica comunitaria en Zabaleta después del asesinato de Kevin, que fue el quinto de un mismo grupo de amigos que nos mataron en 10 años,、uh -huh. no de un barrio, no de los barrios, de un grupo de amigos.、Uh -huh. Que disparó que en ese momento la reacción de la comunidad f u e a de c i r bueno, ahora donde suena una bala salimos todos a la calle. Y ese salir a la calle, ¿para qué? Se transformó en una comisión de vecinos que regula el accionar de la fuerza en comunicación directa con el Ministerio Público Fiscal, con la Fiscalía, con los organismos de derechos humanos, sin pasar por las comisarías que administran el delito dentro de, de nuestros barrios. Hoy esa misma experiencia la estamos desarrollando desde la Poderosa en 79 barrios de todas las provincias de, de la Argentina.、Ajá. Y realmente sentimos que es un instrumento importante para el mientras tanto. Tenemos clarísimo que, que el rol que, que cumple el aparato represivo de un gobierno neoliberal no se va a resolver cuidando a los soldaditos que mandan al territorio. Lo、uh -huh. tenemos claro. Pero también tenemos claro que mientras、eh, alcancemos una simetría de fuerza que nos permita doblegar esa. Eh, eh, esa situación tenemos que poder sobrevivir porque, mientras tanto, mientras esperamos la revolución o la educación a largo plazo que nos va a salvar la vida a todos, bueno, mientras tanto, uno se pone una garita de seguridad privada, otro se pone una alarma, otro se pone una reja y、uh -huh. en la villa te cagan matando.、Uh -huh. Entonces, dándole visibilidad al territorio y un mecanismo de control a través de un ente autárquico que no dependa del ejecutivo que gobierna las propias fuerzas de seguridad. Bueno, para empezar, tenés una manera de generar estadística que no la hay. Por eso la ONU pidió que ese control popular se expresara en Ginebra, porque en un solo mes la Procuración contra Bienes i n s t i t u c i o n a l había registrado más de mil denuncias、Ajá. en esos barrios. Mil en un mes. En el barrio de Iván y Ezequiel, después de las torturas de Iván y Ezequiel,、uh -huh. en un solo mes, ocho familias. Denunciaron el levantamuertos, que es la aplicación del gas pimienta en los ojos cuando tiene ya las manos maniatadas.、Claro. De esos ocho casos, que son compañeros nuestros, no pudimos denunciar ninguno, porque las familias tienen miedo.、Claro. Tienen razón de tener miedo. Entonces, a través del control, podemos lle llegar a la justicia con una voz, con una campana que al fiscal no le llega, y p o d e r resolverle a la justicia el canal de vuelta al barrio, porque cuando un fiscal recibe, vos, vos vas a ver el informe de un fiscal sobre cualquier crimen en el barrio. Y pedí el paso anterior, que es el informe que recibió el fiscal, y te encontras que lo que hay es un refrito. El fiscal traduce en idioma, en lenguaje judicial, lo que recibió escrito en código policial.、Uh -huh. Pero la versión es la misma porque la única campana calificada, con rango jerárquico, que le informa la situación a la justicia es la policial. Entonces hay que poder constituir una voz, una entidad jurídica, autárquica, que pueda complementar eso con una mirada de la comunidad del territorio. Con la s tortura se va y se quiere, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, presidida por Donda, pero con participación de actores de todo el bloque opositor, en su momento estuvo Miriam Bregman, Leonardo Grosso, Mayra Mendoza,、uh -huh. todo d el a r g o Se empezó a discutir y venimos trabajando con una serie de abogados que atraviesa todo el campo popular, un proyecto de ley que seguramente ahora sobre esta condena categórica intentaremos se pueda, se pueda meter a recinto, para que por lo menos sea un tema de discusión y que entrando una nueva recta electoral. No volvamos a escuchar una competencia descarnada por ver quién nos ofrece más patrullero, s más chaleco antibala, más bala、vale、s y más presupuesto, poder de fuego para quienes administran el delito. Nosotros queremos que sea ley el control popular de la fuerza de seguridad. Ahora, si no es ley, porque nosotros no estudiamos en Harvard, porque esta iniciativa no nació de los, de los estudiosos de las estrategias de seguridad en el mundo, o por lo que quieran, bueno, entonces queremos que nos digan cuál es la idea mejor que tienen. ¿Cuál es la idea mejor que tienen para el mientras tanto? Si no tienen una idea mejor, que sea esa.、Uh -huh. Y si no es esa, que nos digan cuál. ¿Qué estaría pasando en, en estos barrios si no, estuviera,、eh, si no estuvieran estos mecanismos de control popular de las fuerzas como el que están ejerciendo ustedes? Ponés、eh, la lupa en un punto que para nosotros es central. Porque yo creo que si no existiera el control popular de las fuerzas de seguridad, estaría sucediendo. Exactamente lo que está sucediendo en todos los demás barrios, donde no podemos hablar ni de los c i u d a d a n o s ni de los e x i q u i e l e s ni de los Fallos,、uh -huh. porque no nos enteramos. Ja, a, a, a mí me da una, una, una, una risa entre, entre sarcástica e impotente cuando, cuando los pies que nos dan en los medios hegemónicos de comunicación para hablar de, de, de las denuncias que hacemos de la garganta sobre la s fuerza. s Tienden como a subirle el precio a, a, a la órgano, a decir, bueno, el ministerio, la ministra, persiguen a la garganta, pero ojalá persiguieran a la garganta. s n o s t r o estamos hablando de una persecución a la garganta, sería un problema infinitamente menor. El gran、pibes? problema que tenemos es que el 99,9% de los pibes en nuestro barrio no tienen cerca ni un colectivo, ni una asamblea, ni un medio comunitario, ni una manera de visibilizar la realidad a la que son sometidos, igual que Iván y Ezequiel. Todo el tiempo, y el periodismo contribuye no solamente a invisibilizarlo, sino a construir la idea sobre los pocos casos que asoman, que esa es la totalidad de, de, de los casos. Entonces, la realidad es que en los barrios eso está sucediendo. Digo, así como utilizan tan burdamente y a la vista de todo el mundo al sistema. j u d i Como i a l c instrumento para perseguir opositores, o utilizan e l sistema policial, el poder policial para amedrentar a los sectores populares, utilizan todo ese poder comunicacional que tienen para silenciarlo. Todos tenemos que asumir ese compromiso del acompañamiento en los tiempos que... que sea necesario. Se trata de que no tengan que volver corriendo de, de la prefectura hasta su, hasta su casa como、claro. volvió Iván el día que lo denunció en C5M.、Claro. Por eso la interpelación al periodismo, por eso la interpelación al conjunto de los que de alguna manera se asumen personas con conciencia de clase, a tratar de entender que esa garantía la tenemos que, dar, la tenemos que dar de conjunto. Bien, Nacho, clarísimo. Te agradecemos mucho tu participación. Estamos en contacto y te mandamos un abrazo. Un abrazo grande, profe. Chao, hasta luego. Estuvimos en comunicación telefónica con Nacho l e v y de Larganta Poderosa. Esto pasó acá. La retaguardia. Si entras a nuestra página, alretaguardia.com.ar, y pones r o g e s o cefa, esas dos palabras que tanto tenemos vistas de alguna vez haber consumido alguna droga legal este, con, esa, con esa firma,、eh, te vas a encontrar con que hay una nota que nosotros publicamos en el 3 de marzo del año pasado, donde contábamos que desde el 1 de enero del 2017, del año pasado, El, un grupo de laburantes estaba tomando la planta productiva de la empresa en el barrio de Villaluro, aquí muy cerquita de donde estamos nosotros, que andamos por el barrio de Mataderos, que estaban en una situación de falta de producción y de varios meses de sueldos adeudados. Habíamos charlado en aquel momento con Bruno Di Mauro, que es、eh, uno de los trabajadores, y lo vamos a volver a hacer ahora. Ya lo tenemos en línea. Bruno, bienvenido a la retaguardia aquí, Fernando Tevele. ¿Cómo estás? Hola Fernando, buenas noches. ¿Cómo va? Todo bien. Bueno, en aquel momento estaban tomando la empresa. ¿En qué situación están ahora? Bueno, en este momento, a diferencia de la última vez,、eh, estamos afuera de la empresa、eh, porque el lunes terminaron de, de despedir al poquito grupo de trabajadores que quedaba acá en la planta.、Eh, al, el grueso de los trabajadores ya los venían, nos venían despidiendo desde marzo,、uh -huh. desde marzo de este año, ¿no? En, en tandas bastante grandes, y bueno, como el lunes terminaron de echar a todos y nos enteramos que querían vaciar la planta, decidimos autoconvocarnos acá en la puerta para evitar que, que se lleven las máquinas que quedan.、Uh -huh. O sea que de ese proceso de toma que había en marzo del año pasado, después se pudo pasar a, a un proceso de producción, aún con los patrones, o, o eso no pasó nunca. Sí, en realidad lo que sucedió fue que el 16 de abril nosotros. Levantamos la medida de ocupación porque、eh, se vendieron las acciones de la empresa a una, a una nueva patronal y、eh, nosotros, a partir de la medida de fuerza, logramos que se, que se respeten todos los puestos de trabajo. ¿no? Uh -huh. eh, hacia febrero de este año, la, bueno, nosotros en ese momento, más o menos a los ponchazos, logramos empezar a trabajar en diciembre, íbamos cobrando y en febrero de este año la empresa volvió a cambiar de manos. Y ahí empezaron los despidos masivos. Claro, claro. Hasta que ahora están todos despedidos, digamos. Sí, en este momento、eh, los que trabajábamos en plantas de, del laboratorio, en realidad la, es difícil、eh, definirlo como despedidos, porque en realidad lo que ellos suelen decir es que te licencian y nunca más te convocan y nunca más te mandan un telegrama de despido, pero si quieres venir a tu curso de trabajo, no te, te impiden el ingreso. Eso es lo que, esa es la, la, la forma que tienen. De despedir a la gente teniendo en cuenta que no tenemos residuos de sueldo hace casi dos años que no tenemos aportes la verdad que es un poco difusa la situación de los trabajadores pero s í de hecho son despidos no, no entendí eso vos podrías entrar a la planta si quisieras hoy no no no no, no. al contrario nosotros no podemos ingresar a la planta la patronal no s lo p r o h í b e en este momento la planta igualmente、eh, la, la patronal abandonó la planta está vacía、uh -huh. exacto y ustedes están afuera Eh, eh, eh, en virtud de intentar impedir que se lleven maquinarias o no? O, o, ¿O porque simplemente quieren visibilizar la cuestión y pretenden darse forma de fábrica recuperada? No, no, no. Eh, la, eh, la primera medida para nosotros, lo más importante es evitar que se lleven la maquinaria porque es la maquinaria, digamos, nos pertenece a los trabajadores por la deuda que tienen con nosotros, pero sobre todo porque es la maquinaria que nosotros pretendemos utilizar Para、eh, la reactivación productiva en manos de la cooperativa, que ya está conformada, está presentada en la justicia, y estamos esperando el fallo que nos habilite a ingresar y, y empezar a trabajar.、Uh -huh. ¿A、ah, ustedes podrían volver a.? O sea, ¿vos c o n f i a s en que la justicia los habilite, los habilite a ingresar y a, a producir como cooperativa? Sí, sí, la verdad que, que en mi caso particular e s t o y bastante confiado. Mañana es una instancia importante. Que tenemos en la Cámara Nacional de Apelaciones.、Eh, vamos a ver qué, qué sucede ahí, que tendrían que haber alguna resolución, ojalá, o, o se, se demorará unos días más,、eh, pero eventualmente no hay otro camino en este caso que ir hacia una cooperativa de trabajo y tenemos ya todo el equipo técnico necesario, tenemos, bueno, está, tenemos el plan productivo, la verdad que estamos bastante, bastante armaditos. ¿Cuántos, se integran, ¿Cuántos y cuántas se integran la cooperativa? La, ahora estamos recién en proceso de, de asociación,、uh -huh. porque todo esto fue muy reciente, pero la verdad que a partir de los hechos de, de estos días nos han llamado infinidad de compañeros y compañeras para asociarse, así que estamos asociando un montón de compañeros y compañeras que pretenden seguir trabajando y otros tantos eligen por ella considerar otro trabajo. o están haciendo el bugachango, se jubilaron y eligen ir por el lado del juicio laboral, que nosotros lo respetamos obviamente.、Claro. Pero la verdad es que decenas y decenas de trabajadores se acercaron estos días para asociarse. Cuando vos decís que tienen un plan de producción, ¿eh, ¿a qué te referís? Porque el tema de la producción de medicamentos es,、eh, digo, es algo que siempre se, se mencionó como que está demasiado privatizado. Eh, y que bueno, que incluso los más osados pretenden que el Estado、eh, produzca, como en otros países, también tenga una producción propia de, de medicamentos. ¿no? Eh, ¿Qué n o charlaron sobre esa cooperativa por venir? No, nosotros la verdad es que estamos trabajando con un equipo técnico que tiene experiencia en, en, este tipo, o sea, en la parte productiva, en, en este tipo de casos, en empresas que por ahí están un poco deterioradas. Eh, igualmente, como vos decís, sabemos que el mercado puede ser que sea más que el mercado, la cámara o, o los laboratorios、eh, pueden que sean un poco hostiles o reacios a la, a la idea de cooperativa, porque no existe、eh, ningún laboratorio recuperado.、Uh -huh. De hecho, siempre se dice que no, que no se puede hacer un laboratorio recuperado, pero la verdad que es una cuestión, es una figura legal, una cooperativa. O sea, para nosotros es mucho más que una figura legal, pero en los papeles tenemos la misma potestad que cualquier otra figura legal. Para hacer cualquier, para fabricar cualquier cosa.、Claro. Eh, pretendemos ser lo más profesionales y prolijos、eh, que se pueda hacer y, y queremos ser iguales o mejores que los laboratorios privados.、Uh -huh. eh, pero seguir, digamos, en, en el mismo esquema,、eh, en, en, en la misma suerte de camino de distribución que tienen la, lo, los,、eh, las droguerías comerciales, digamos. Sí, sí, sí, en principio para nosotros lo más importante es recuperar las fuentes de trabajo y generar ingresos. En ese sentido pretendemos comercializar los productos del laboratorio, los de, los de mayor envergadura o los que tienen más salida.、Eh, y después, bueno, con el tiempo se verá y ojalá que así sea podamos desarrollar、eh, algunos otros medicamentos y, y podamos aportar a la salud desde otro lado y no solamente desde una visión privada, comercial y.、Eh, Y de mercado, ¿no?、Claro. Eh, algunos compañeros por ahí tenemos una idea、eh, un poco más popular, si se quiere, de, de, de cómo de, lo que debe ser la producción nacional, que yo por lo menos creo, yo como Bruno lo digo, creo que tiene que estar puesta en función y, y al servicio del pueblo y no de los intereses del mercado.、Eh, en ese sentido, bueno, iremos viendo con el paso del tiempo qué podemos hacer. LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de la retaguardia.